Óyeme, desde el 787, uno de los más sueltos de Puerto Rico. Por aquí, por Alto Cali Video Show. Joel, Joel, dímelo. Joel, mí, lo que hay, en no el Ya tú sabes, aquí estamos en Alto Galior Verde, show en vivo y en directo, ya tú sabes, tenemos ahora en sintonía 21.161 personas, ya tú sabes, aquí no metemos feca, esta es una emisora de que aquí sí que se paga, esto sí que se paga, así que ya tú sabes, bienvenidos otra vez. Ok, ok, vamos, vamos allá ahora a eso, vamos allá a eso Ok, por ahí, este, por lo menos yo tengo a y Randy, ya tú sabes El título se llama Guayeteo Producido por DJ Blast Dice aquí DJ Jan, dice Dexter Dice Mr. Green, hasta mencionan También hasta um, A ver María, el DJ de ustedes Que era antes, este, que ahora es de Voltio Este... No, Assassin, Assassin. Assassin, exacto. Este, pues todos todo están colaborando ahí, como mencionan ustedes, en la canción. O sea, esta canción de guayeteo, ¿para qué producción sale, Joel? Esta canción fue hecha para lo que es el disco. ayer mismo. En el estudio nos amanecimos ahí 1.7 de la mañana, y entonces no se lo contamos porque no regalamos al público si, si el público ha dado no tantas cosas lindas a nosotros. Como, pues, si, si tú me vas a decir, no lo digo ahora mismo, en ¿verdad? todo Torre que lo hicimos. Papi, eh, lo, lo, lo, los micrófonos son de usted. Oye, papi, pues, primeramente, en verdad, de que no del clasitar público, porque te quiero del disco, yo, bueno, y se han de los más sueltos de reggaetón. Uno de sus favoritos en Puerto ha vendido 50 mil copias y él nos tiró la, la noticia, Eso es un disco de oro, o sea, para nosotros es para nosotras un orgullo súper grande, ya que todavía no ha empezado la promoción. escuchando Alto Calibre librero 8 horas mismito que entró una llamada, era polaco así que mi gente, para que ustedes vean que estamos en vivo no cogí porque estoy ahora atendiendo a Joel a uno de los más sueltos, oye Joel una cosita que te quería preguntar, esta canción que vamos a sonar ahora, que es la de guayeteo esta canción no es la canción de promoción del disco tuyo, porque la canción del disco tuyo la vamos a sonar aquí, estrenar el 14 de abril Sí, exactamente, me no, una pues, la verdad yo te diría que esto es un tema que yo lo voy a sacrificar, un tema del disco que lo voy a sacrificar, que, que, pues, hicimos, como te decía la noche mismo, estamos ya sobreclicados de temas, tengo ya más, de 20 temas, tú sabes que estoy tratando de recortar temas, y algunos estoy incluyendo algunos todos a o sea que, ya supuestamente, los como artistas, por ejemplo, que este juego, Orchard, y tal con Divino, que son, algunos de los artistas que, que invitado, entonces, yo escucho escuchan los temas, me gusta este, a va a meterle a este, le meto a este, tira como que ando Una pose, entonces como ya grabamos eso y realmente no te va a dar falta, ¿me entiendes? Tenemos el motivo de que ya encontramos regalos, el agradecimiento por ponernos no los billboards al público 50 50.000 copias del disco, son es una cosa que nos hacen estar bien agradecidos y quisimos ¿Sí? regalar el disco, el disco mío, va a salir en agosto y el primer sencillo nos vamos a tener aquí en el mes de abril, con el favor de Dios el día 15 aquí nos toca a mi orte para escuchar el estreno ¿Vale? del -de -de primer sencillo de mi disco yo le escuché, ya yo le escuché y le prometo que ese es otro palo obligado, pero bueno Joel, antes de que tú te vayas y me pases a Randy, esto es un tema bien delicado que quiero tocar y en verdad que a lo mejor pues yo sé que tú no querías hablar, pero en verdad que aquí hay que llamar a los artistas y que los artistas mismos hablen porque no nos gusta llevar una información que sale por ahí por internet o que se riega por algún lado. Sabemos ahora mismo que Joel y Randy pues está en guerra, pues todo el mundo lo sabe con Arcángel, pero todo el mundo lo que ha hablado por ahí por internet y eso lo que me gustaría es que tú lo aclararas aquí y es porque tú dejaste un comment donde todo el mundo lo vio en el MySpace de Arcángel, donde pues tú le dices este, básicamente, pues, no sé, le es algo que para la gente parece que lo entendió mal y la gente dijo, "Diablo, Ran, este Joel está pidiendo cacao." Es para que no sepa qué es lo que pedir cacao, es como que Joel no quiere más tiraera con Arcángel. ¿Qué tú me tienes que decir sobre eso? y que la oportunidad aquí porque bueno, tú sabes que me las cosas y cuando es escrito pues todavía porque le da no, me de lo que imagínense lo que pasa con la Biblia que tiene tantos religiones que el interpretan de Tengo tiradas para el día de eso, porque ustedes saben que yo voy nunca esto con este trompeo y ese marionteo, yo voy a ni tener acceso para la calle, para la casa de esa forma fue que nosotros nos pegamos y que el público nos aceptó, y así a la gente en la calle me han dicho yo, no, no trates de ahora de inventar con otro, flow o esto otro, otro, tratar de ser antes porque sinceramente, ahora, la forma que ustedes le el perreo, estos votos, ¿me entiendes? Nosotros siguiendo con noticias la gente, hemos querido mantener en la línea, tú sabes, y humildad con la gente que es lo que nos caracteriza a nosotros, a estar con tanta frontera ni esto y otro. Y al final le puse claro, tú sabes que nosotros no vamos a joder con nadie, que no joda con nosotros no Claro, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que, que pues si pasan cosas, o si hay tiradera, o una polla, o yo mentiablo, y yo vengo y cerco algo por ahí, o pasa algo, pues que, que ya sé que es por algo que provocado, ¿me entiendes? Porque yo voy y Sandy no jodan con nadie, ¿me entiendes? Yo voy y Sandy somos unos muchachos humildes, que somos pues de la calle, que, que estamos para la música, que estamos para... Que estamos para... Que para adelante, las letras de nuestra música, ustedes saben que son para... Pero, como buen puertorriqueño, no nos vamos a dejar entiende si viene a inventar con nosotros, pues nosotros estamos ready, y eso es lo que yo quise decirle, y a partir de ese momento, pues creo que él como que el mensaje lo Como que era, no estamos pendientes de eso porque ahora mismo, pues, como te digo, tenemos los discos en la tienda y estamos vendiendo copias y estamos dominando para los billboards y estamos haciendo trabajos grandes con artistas internacionales. entonces vamos a traer un trabajo de seguidores, de Cernita Nazario, del Grupo de de México, de Belinda, que está puesto en Chico grabando con nosotros, nos hemos unido con Naldo, sangre nueva, con DJ Plus, estamos todos los días haciendo cosas positivas y, y, y no tienen que ver nada con manienteo, ni nada con tiradera, ni nada de eso, así que esto estamos apoyando el el que quiera seguir en ese flow, que se mate allá, ahí está el pueblo de nosotros, que es por la que vive ahí, está, allá. yo creo que estamos aquí estrenando una tiradera nueva, así que es el campo de ellos, y en eso pues damos su respeto, que se maten allá, ellos pues, donde estamos acá uno de nosotros y, y vamos a seguir tranquilo muchachos que me está llamando por acá por la otra línea oye te voy a decir una cosa yo adelante de, de que te vayas o que me pases a Randy miedo no hay no papi jamás en la vida de eso es lo último papi jamás estoy seguro de lo que nosotros hacemos nuestra música y no estamos para pa, pa, pa, pa dejarnos de nadie mi hermano y tú sabes el que el, el, el que ha tenido roce con nosotros sabe porque nosotros somos gente que vamos de frente siempre nunca nos hemos o a nada papi nada nunca nunca nunca, nunca. Eso lo decimos, aparte, no tenemos que estar yendo a los medios de, de No, estoy en el suma, no, bueno, no, Seguro que sí, mi hermano. No, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, vivimos, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aquí no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Me gusta, me gusta, me gusta eso Y no, y, y eso le queda aclarado a toda esa gente Porque esta, esta, esta entrevista se va a postear Para toda esa gente en internet Que le gusta este siempre pues Sizañar y, y llevar otro, otra clase De bochinche a, a, a otras personas Que de verdad, de verdad Pues, pues yo sé que, que lo que quieren es un poquito de guerra Y... Ajá Y, te, y quería decir algo aquí públicamente que me estás diciendo que eso que tú sabes que nosotros tiramos un videíto por ahí ok sí puedes... eh, un, un videíto de YouTube que primero creo que lo grabó Arcángel y después ustedes le contestaron ok eso es lo que te, eso es lo que te quería lo que te quería porque sobre eso no es que la gente se ponga a comentar no de es esto que es otro. y a mí están mandando versiones que son bien bien bien bien increíbles me entiendes que de yo estoy metido en la olla yo sé es lo que está pasando me entiendes yo quiero informar que a mi gente es linda mara ¿Qué parece que contestó a un videito con solicitud cuando nosotros grabamos el concierto de Chivoniceo? En un momento en que Randy dice este, cuatro conciertos, un año, y yo digo Randy, y ningún acabado. Y sinceramente Maras se lo digo a mi público con el corazón en mi mano, Marzo. sentimos bien malito yo, porque eso no era ni para el hermano para que se dedica por el comercio, ¿me entiendes? Y bueno, a mismo sentimos un poco mejor, pero lo lo modi, entonces a la otra semana vamos a cantar la madre y él la había cantado el día anterior en las fiestas patronales, y cuando nosotros llegamos así, hola, estoy hablando como si el público fuera mi, mi, mi hispano, mi hermano, de confianza papito papi y todo el mundo diciendo, no, si hombre estaba aquí ayer y tirando los perezos, pero no como que nos sentimos mal y marido ahí, nos prendieron las cámara y nos hicimos las expresiones en las cuales yo leí una palabra no, no, y, y espérate un momentito Joel, Joel, para pa que toda esa gente esté en claro aquí en Alto y Radio Show la palabra que le dijo Joel, por lo menos uno puertorriqueño yo como puertorriqueño eh, como decirle a Joel o no decirle a si sino hablar con una persona y decir cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, tú sabes es como algo ya, ya tú sabes Este, como que algo normal, porque estoy, a lo mejor, o lo estoy diciendo de pana o lo estoy diciendo molesto que es, es al igual que la palabra que dice Joel en esa pa, en esa en esa grabación, sí, pero sabes qué? Bueno, no que no que mucho con de que de cabrón en Rico, si de cabrón esto, que es con un apellido que dice y pues pues que ya todo el mundo se llama cabrón aquí, pero como que la que yo que suena, que, un más, que, yo que, que se más que Bueno, no, no fue exactamente de su maíz. solamente lo que tú dijiste, algo <risa> molesto Papi, lo que tú dijiste fue algo, y esto es diga Canto, hijo de puta Exacto, exacto, exacto, porque no, no, no fue como que con intenciones de decir que Sumay Eso jamás era la vida, bro, porque tú sabes que esa señora yo la conozco Y no la conocemos, ese señor es lo más decente que hay De verdad, yo lo no digo aquí públicamente, esa señora. Un problema, con el esa señora, ha sido bien comprensiva, bien entendedora, ha sido una persona correcta, ¿me entiendes? Y gracias a ella pudimos hacer posible concierto, desde allá del pecho oriceo, porque como tratamos de negociar con él, hijo no pudimos, porque, porque íbamos a tener ni idea peleando, ¿me entiendes? Y esa señora yo tengo un respeto súper aparte y yo no quiero que ninguno se lo dice públicamente aquí, porque ya tú sabes el servicio sabe a ellos, pero para que el público sepa y si por este medio se también ayuda, para que la señora sepa, que yo en verdad nada con ella, porque el señor es un respeto, primero buscamos la agua y yo también tengo mal, ¿me entiendes lo que sea y ella se merece un trato. Bueno, el que el tío sabe, le pido, Es ella como una mujer ahí grande Y cuando uno habla, es como no tiene palabras Que le diga eso, que si la el amigo, como Que era para ella, lo que era para ella, perdón Y aclararle que eso no tiene que ver para ella Era para ella, que está insultándola a ¿eh? él, ¿entiendes? Así me gusta, así que mi gente, queda todo aquí aclarado En alto, en alto, en alto, en Pero, pero, pero de verdad, es verdad Yo que espero que esto se que, que hay, tú entiendes Porque en verdad es lamentable, tú sabes, Nosotros somos un grupo de, que hay Por ir y él estuvo, tú sabes, y, y... en verdad, en verdad, no, no, no nos gusta, tú sabes, tenés que estar peleando con mi mismo hermano, por igual, que seguro, es por tinería, ¿me entiendes?, pasamos o sea, somos del mismo país, ¿tú me entiendes?, y en verdad, en verdad, no te digo que digo que acabo en ningún momento, porque te lo juro, por lo más santo, mera, que si esa es la actitud, yo prefiero que él se quede por allá, ¿me entiendes?, ya, y cada suerte no es por allá, porque estoy pidiendo nada, porque nos ha salvado súper bien como abajo, y el que no está, no ha venido falta, bro, de nosotros estamos matando a nadie ahora mismo con nosotros, de los los mismos muchachos a los leones que a pesar de que ahora ya no estamos los cinco juntos pues mira como quiera que sea se les quiero un montón y las puertas la están abiertas aquí y nada hermano, nosotros estamos para para unión y que se ir y nosotros para cosas positivo vamos a hacerlo los rojos son negativos no estamos para nadie contra Jobel en un minuto en un minuto que me queda de show ¿Qué tú me puedes decir porque tú me dices aquí los leones pero tú no tienes problema o por lo menos tú y Randy no tienen problema con este J King y Maxima solamente es con Gelostar ¿Qué tú me puedes decir en un minuto ¿Por qué Gelostar se separó no no no no en verdad, en verdad ¿Tú sabes qué? no pues? no que Yo creo que tal vez, no que sé, yo no no no no no No hayamos tenido el tiempo para sentarnos a hablar y ver, tal yo siento que él está un poco confundido ahora mismo y, y no quiero, tú sabes, no quiero abundar sobre eso Porque considero que es el que es nuestro hermano también que yo creo que es el es un cariño sobre la especial Y es como todo, en todas las familias siempre pasan un problema, ¿entiendes? Y ahora mismo, tú sabes, con Jackie y Máxima ellos están, tú sabes, de o nosotros Siempre, desde que antes que los leones Habíamos estado claros que cada cual tiene su carrera, ¿entiendes? No le coja para los leones, pues hicimos si ese Un test y salió un paro y gracias un millón, ¿sabes? Y, y ojalá en el futuro podemos volver a hacer una edición de eso en la parte número no 2 porque en verdad en verdad fue algo bien bonito y, y en verdad a los muchachos lo que nosotros o sea, tenemos es cariño entiendes lo que pasa es que con cada familia a veces está el pai y con los hijos se pelean se chisman el poño, nosotros gracias a Dios no hemos llegado a eso entiendes y, y nada, yo, gracias a Dios mantengo comunicación con ellos en estos días pues tú sabes también de dinero no está un poco sentido ¿tú pero yo sé que la agua puede llegar a su nivel Así. Para, para por allá, por Así me gusta. Así que bueno, yo no tenemos más, pa... no tenemos más tiempo. De verdad que yo me quedaría aquí hablando porque hay preguntas por ahí para abajo. Pero mira, presente esta canción de guayeteo. Ya tú sabes, producida por DJ Blast, DJ Jam, Dester, Mr. Green y Assassin. ¿Qué? Por aquí, por alto calibre, lo que guayeteo. Y el que le mete a la roja tracheo en vivo y el que le mete a la tracheo ahí la canción Y la verdad que te digo gracias un millón por abriendo las puertas por es que loca si como te viene la canción te va a dar comer El tema de ese se llama guayoteo en este de noche Está ahí fresquito, ahí fresquito Oye, oye, porque si es ojos y te imaginas que estás en la discoteca perdiendo como una gata y en rica y no te Oye, la vida, la vida, yo, un amigo nuevo Por aquí por el que libre ¡Esto es